luminarias como Errol Flynn Michelle Simón Edward Pullman <tose> una ciudad mejor realización nacional no quiere esto, no quiere, quiere la paz Vení, Billy ¿Por qué te fuiste del otro lado de la pecera ya con Guille? No importa, Billy va a tener ya su espacio hoy mismo. Billy hoy tiene. Hoy no tiene su espacio. Así que a lo mejor se queda ahí. A lo mejor... Billy dice que no, pero va a tener su espacio. Pero vení, Billy, hacete amigo. que hoy arranca hablando de una gente... especial. No, no son. Una gente no de la sé CIA. Si son especiales. Hay uno de hoy Sí, son gente especial. Son los Red Hot Chili Peppers chili pepper. Gente adorable para algunos, gente más desagradable para otros. Sí. Una manga de millonarios sí. californianos. Gente que intrascendente para muchos tantos. Sí. Que bueno, salió. Muchos tantos. Cuando ayer. Ayer fue sí, ocho, sí pero creo que ayer, o oh, el lunes, ayer, hoy es 10. No, ayer, tirando ayer, a once. ayer, martes, porque en Estados Unidos los discos salen los martes. Ayer salió el disco nuevo de los Red Hot Chili Peppers, se editó en Estados Unidos, calculamos que acá también. Uh -huh. El disco se llama Stadium Arcadium. Es un disco doble que tiene 28 canciones. Son dos horas de música, los Red Hot Chili Peppers. El disco está bien. Uno en este momento le gustaría poder decir el disco es una mierda y empezar desde ahí. Pero bueno, no, esta ¿por está, está, que el por el está aceptable, esta es decente. ¿A mí nunca no me terminaron de desagradar los Red Hot? Bueno, pero viste por algunas cosas y en la página de ellos en www.redhotchilipeppers.com. No le voy a explicar cómo se escribe Red Hot Chili Peppers porque si no saben cómo se escribe Red Hot Chili Peppers no tienen ningún interés en meterse en la página de Red Hot Chili Peppers. Sí, en www.redhotchilipeppers.com. fría, que es el bajista. Que uh -huh. es el peticito ese que anda con el pelo siempre teñido de, de planteado, cualquiera así, que es el más loquito, que se mueve así como, como un esquizofrénico, eh, eh, tiene una especie de weblog interno ahí dentro de la página. Y parece que el viernes uh -huh. se enteró y él dijo, escribió este viernes, cuando me desperté esta mañana y me encontré con la noticia que nuestro disco se había filtrado en internet, me puse muy triste. ¿Qué? Y así empieza. ¿Qué? Un, un texto muy largo explicando por qué se pone muy triste, porque, porque el chico ya había ya apareció. preparado su, su piscina de oro Claro, sí. <ríe> exacto ¿Cómo voy a llenar de champán mi piscina de oro? Y lo que parece es que en general les está molestando mucho es que el disco aparezca antes de que se edite Mm. Porque el disco apareció la semana pasada a ah, internet para... le molesta a ellos que editaron el videoclip del track de difusión antes de que salga el disco. Sí, pero el disco oh. no. Entonces dice, también dijo la versión que se pueden bajar de internet es una patética imitación de nuestro sonido real que esto no se puede obtener en el CD. es verdaderamente grande, patético ¿no? no una imitación o sea, patética 100% sonido patético totalmente chile imitación no, pero patética para, para, es imitación sobre algo mundo, patético en qué mundo estamos donde un bajista opina de algo los bajistas históricamente no tuvieron ni voz ni voto ni alma ni vida o sea, o sea, esos son los bateristas. Flea. no no los bajistas los bateristas tenían un, un poco más de, de, de personalidad o morían de adicción pero ni siquiera eso lo vas quitar, ni y si bajita ni siquiera bajita es, el es que se y con, con la nena rara claro o con la hija del guitarrista y él el... y además y después termina y eso me rompe el corazón y le va a romper el corazón a John Fuciante y, y le va a romper el corazón a Anthony Inquietes y le va a romper el corazón a Chasmid y tengo y una nena puchelito. con cáncer y puso el carita del smiley de pucherito así <risa> bueno desde acá vamos a hacer lo posible porque ¿Qué? no nada no es posible por nada porque no yo, nos importa no, no que y lo que justo estaba descasamos. pensando volviendo al tema del bajista que ¿Qué? yo hacía todo eso y tenemos a Nacho que habla todos los miércoles y es un bajista <ríe> así que nada me desdigo <ríe> yo pensé que lo venía por ahí y iba a dejar Vamos a escuchar algo de los Rejos Chili Pepper. Algo del último disco no es el corte de difusión porque ya lo escuchan en todos lados. Esto es special en Michigan, especialmente en Michigan, lo nuevo de los Rejos Chili Pepper. Porque nos obliga a la discográfica. No, y porque está bueno. Porque todavía no en llegó la, general, la, la moda de Nueva Orleans. En Llegamos general está bueno. Más. No sé si para 28 temas y 2 horas. Para 40 minutos se pueden hacer una selección. Bájense el disco, seleccionense los 40 minutos mejores. Pero no sí, le digan sí, eh. que, que no se enteren, que se ponen tristes. No le digan, no, claro, no le cuenten después a Felipe. Rescos Pepper Special y me llegaron, arrancamos yo, el Kipal. 8204 el teléfono yolkipalki.com la dirección de correo electrónico y la página web es www.yolkipalki.com.ar si no saben escribir yolkipalki realmente no merecen escuchar este programa la única noticia del día nos la cuenta Lisandro Machado veneran supuesta imagen de Jesús en el sur de México ¿por qué supuesta? ¿por qué no imagen de Jesús? si uno ve La, la realidad está en el ojo del beholder, del que lo ve. Pero convengamos en que nadie está del todo seguro de cuál es la imagen de Jesús. Exacto. Es como Por la imagen de Colón. Mismo. Nadie sabe exactamente cómo lucía Colón. Si tenía el pecho. Ahora que lo rima, restauraron, si si lo lo tenía tenía re Colón luce re lindo. Ahora que lo restauraron todo. Ah, y claro. lo barrieron. Y Gracias, el corazón. Potenkin. <ríe> <ríe> lo barrieron. En sí. San Cristóbal Colón, de las Casas, México. Rom... México. Gregorio Gómez, un indígena de 57 años. De años. Ver, Esto no, es un cliché no. mexicano. San Cristóbal de la casa, que es un cliché pueblo mexicano. ¿De Gregorio qué? Gómez, que te suena mexicano y de encima es indígena. Claro, ah, indígena de cliché mexicano. Pongamos un dato. Y que habita en la aldea de Santa Anita. <ríe> Ni siquiera en un pueblo. Eh, eh, un cliché. Relató a la gente de... AP, que es la agencia, que durante un sueño que tuvo el 6 de abril, vio una luz verde y escuchó una voz que le dijo en una roca encontraría a Jesús Cristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesús Cristo, no sé, habría que consultarlo. La cuestión es que él soñó que una luz le indicaba que en una roca iba a encontrar a Jesucristo. Sí. O sea, es muy meta esto. Soñó que una luz le dijo que en una roca iba a estar una imagen de Jesús. Hay mucho intermediario para, para hablar de su padre que, que, que hace mucho y que sí. eh... es como un teléfono descompuesto, un sueño descompuesto, eh. Exactamente. Interna verde. Imagínate Dios. Claro, era linterna verde. <risa> Imagínate Dios que tiene que dar mensajes claros a una humanidad ciega y llena de problemas y, y, y decide darlo a través de un indígena en México, a través de una luz para, que le indica dónde va a estar en un sueño, una roca que va a tener la imagen del hijo, claro. que no le va a decir nada, va a ver solamente la imagen del hijo. No, porque no estaba animada la roca, simplemente estaba la imagen. La imagen de un tipo que nadie sabe cómo era, para más datos, lo, así que. A lo mejor se durmió enfrente de un semáforo, a lo y después vio luz verde, luz verde y Obvio que nadie le cree pero él insiste Las nuevas imágenes se demostró además de forma fehaciente que lo que se distribuyó no estaba exactamente bien procesado había una intencionalidad ¿Esta intencionalidad de qué? estaba pixelado, Jesús. estaba pixelada, no estaba bien procesada del todo, Está Estamos tirando, estaba comprimido en un formato que no leía la roca, por ejemplo, <risa> eso sí terrible, Está bien. Qué sí, dios ¿tipo? mandando así, no voy a mandar en formato jpg, claro. la roca que parezca, la mandó comprimida, decía rebotado y dice en no, roca. lo voy a mandar en el no, archivo la, gif, la comprimo en roca, <risa> claro, pero no, y Jesús le decía no, comprímela el mineral que te lo leen toda <risa> Soñé que había una luz verde, dijo el mexicano. Así el color, pero bien grandota la luz. Amaneció pues el día jueves. Pese a ver la piedra. Pasé a ver la piedra. Y lo miré. Y ahí está el Cristo, contó el aldeano. Y le re tanto que se puso a cantar sobre la luz. Quería enriquecer. Ah, el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente. Que ven contaré que soy testigo de una luz que a su vez me viene a indicar dónde hay una roca, que a su vez me va a dar la imagen de un Cristo, que a su vez me hablará de un dios, que a su vez no sabe qué contarme, ¿por qué? Vio el camino, ah. vio el siempre camino. vio el camino que lo lleva a la roca tío? que arranca toda la perorata. La noticia comenzó a correr de boca en boca como los gérmenes y ahora son cientos de personas difer de diferentes municipios que suben a la montaña para rezarle a Cristo, que en realidad le rezan una piedra, dense cuenta, en espera de un milagro, <risa> que la piedra se convierta en, ¿En, ¿qué? en, en oro, en carbón. Claro. Decenas Diamante. de velas son encendidas a diario, como con Rodrigo, por los creyentes que ven la aparición de Cristo, en la aparición de Cristo un mensaje divino. ¿Vos ¿Viste foto? ¿Era Cristo de verdad? ¿Era Jesús Cristo de verdad? Ahora te tiro lo que dijo un obispo. Ah, bien, espero entonces. Llegó el obispo de la diócesis, mm. siempre renuentes, sí. Felipe Arismendes Quivel. te parecía más vasco o algo así. El obispo que en este momento viene a actuar de. De que, de, de, de fiscal, de... Claro, no a sé, ver, de a que... ver, a ver, ¿qué pasa? Pues yo sí lo conozco a, ver, a Cristo. Claro, a ver yo si. tengo el poder. Sí. Montrame, a ver. Dijo, ah, miró, estuvo un rato, pispió, y dijo, hay pequeños rasgos que nos pueden hablar de una figura humana <risa> y alguno que otro rasgo, sobre todo en el rostro y la cabellera Que pudiera hablar de algunas cosas que nos pueden hacer pensar en Jesucristo Pero en la iglesia es muy responsable y no podemos promover una devoción de algo que puede ser meramente natural Entonces, en el sueño, eh, una si estamos hablando de, de que camino. Vieron un palito que parece un cuerpo, puede ser un cuerpo, y otras dos patitas que pueden parecer dos piernas, y una cabecita redonda que puede ser Jesucristo. Y un guster tenía melena, porque aparentemente Jesús siempre tiene melena. Sí. Después todo todos los. Lo... Todo, no te dejan tener pelo largo generalmente los fanáticos religiosos <risa> cristianos. Era <risa> recesenda Ni barbas tampoco. Ni barba tampoco, ¿no? Vos entrás, todas sí, esas yo... empresas son de Lopus, pero no puedes tener pelo largo. Yo largos. tendría que haber ido con eso, con una estampita de Jesús y decir, ¿no? yo me quiero parecer a él y genial en todos los colegios ¿En la católicos ¿En la, de... la <risa> escuela cuando me dieron colegio católico pelo. claro qué boludo que soy la primera regla para entrar a en un colegio católico es estar rapado el obispo igual concluyó con cierta renuencia diciendo espero que esto Sería enriquecedor desmentir un poco la supuesta objetividad de las ciencias experimentales y la falta de ideologías o de creencias de los científicos que sigan ese camino que acabará convertido en el Noam Chomsky español. Oh. <risa> oh, oh, oh, oh. El Noam Chomsky español. Ay, qué gracioso. Tengo... Sí, tengo, tengo un desperato en la cabeza. Después de non-validez llega non -chonsky. Si esos medios ayudan a las personas a que las personas puedan vivir más unidas, no importa que sea toda una gran mentira, dijo el obispo. Qué bueno, pero ojalá que no se sostengan sobre algo no probado adecuadamente. De hecho, nuestra religión está fundada de esa manera. No importa hecho, cuántas mentiras digamos, no sé cuál es la tuya. Dijo <risa> <me traigo risa> esto, todo dentro de la Dijo lo a mí no me meta. ¿Cuál es tu religión, Isma? Ni, ninguna. Yo estoy en ah, la misma. Ah, bueno, pero, pero, pero perdón, este informe está de manos de un ateo. Somos dos y obvio. Bueno, Nosotros creemos. Yo no, creo, vos también crees en la roca, en la yo, roca divina. En la roca y lo único que de yo Y la sí, roca. en la que vino Superman, muy copado. Eh, ver, eh. Así como decían que Superman, que tenía reminiscencias de, de bíblicas por cosas de Jesucristo, esto tiene reminiscencias de Superman. Obvio. Por último, era kriptonita la ropa. Tenemos otra versión, otra teoría de lo que realmente puede ser que le haya pasado al viejo o las motivaciones ciertas. De el viejo este Y tirarme el audio viejo. que quedó colgado ahí Hubiera empezado por ahí el y era no, un viejo, claro, imagino Y ha creado un aparatejo Sí, ese, de nuevo, de nuevo <ríe> de 30 años. Odia a los jóvenes Y ha creado un aparatejo Para utilizar jóvenes menores de 30 años Que se acerquen a su casa Solamente lo pueden escuchar los menores eh, de 30 años Esa es la teoría concreta De cómo funciona si le hubiera matado a Cristo! No, no, no entendés, el viejo este lo que hace ¿no? Sí. odia a los jóvenes de menos de 30 años y sí. de qué manera mejor qué que, ale que alejar que corta ahí en 30 fijo más o menos aproximadamente entonces inventa este aparato de la roca sí, que lo que hace es alejar a toda la juventud atea que tenemos hoy día gente falta de fe y atrae ah, a todos lindo. los viejos a la señora me atrae ah, a la señora ah, y de ahí el famoso adelante. imán de mujeres Cuarentonas, 50. Tonas. Bueno, sí, bueno, pero es su target. El viejo apunta a eso. De ninguna manera un menor de 30. Vení que te muestro la roca. ¿Eh? Te develo la roca. La roca. Estás jugando Duro con cosas sagradas. La roca. ¿Cómo el que ¿Cuál es? La roca del viejo. La, la roca sagrada. Pobre, imagínate cómo lo ven a ver aturdido, los indígenas con, con, con Cristo que al final tiene pesadillas. <risa> tiene pesadillas todavía de hace 500 años que le vienen tratando de inculcar la religión y tiene pesadillas y dice, no, vas a encontrarlo a Cristo hasta abajo de las rocas. Ahora la, la, ya no lleven más cruces colgadas del cuello, ahora cada una roca de un kilo. Esa era una imagen de Jesucristo. Vamos a escuchar el especial de la semana. Sí, señor. Año 33, de la era cristiana. Cuando estoy solo, lo que me prende es una magdalena. Uy, ya lo están clavando, Mira Qué martillo groso. ¡Qué Es una masa, loco. Yolki Palki presenta... Pasión por las masas. Tributo de a The Patch Mode. Yo calculo que andamos quinta, sexta esfera del infierno ya. El can... Tributo Española de Pecho Mota Siendo amo y esclavo, ya saben cuál es Este es un juego al que nos gusta jugar Un juego sacado de la realidad Ahora eres un perro que no puede ladrar Te llama, ama y esclavo Te llama, ama y esclavo Te domino, tu te vas a arrastrar Este es mi concepto de la igualdad Ahora mando yo, te suplicarás Juguemos a alma y esclavo Juguemos a alma y esclavo Vamos a hacer algo que nos va a divertir Ya verás que en canto le encuentras a sufrir, abrazo al tobago, todo se va a sentir. La revancha es el nombre del juego. Olvida la cama, estorbea en el suelo, y aunque estés satisfecha, te área de decir. Jugemo, sama i y esclavo. Jugemo, sama i y esclavo. Yeah, okay. 411-8204 yeah, okay. Línea directa con Cholky Palpit Hola, soy Valeria de Ramos Mejía Y llamaba porque quería saber ¿De qué ciudad era el 0341? <risa> Gracias yeah, okay. 411-8204 Línea directa con Cholky Palpit. It's a lot It's a lot It's a lot It's a lot It's a lot It's a lot, It's a lot. It's a lot. It's Like, like. De ¿Dónde está su hijo en este momento? Jolki Palki promueve el feedback con sus oyentes. Alguien ha sido, le gusta cantar. Alguien ha sido, va a ser especial. Yo que no sé para qué es, es reina vaina de locura. Sí sí sí sí. El nacho espumado se descorcha en Jolki Palki. Bienvenido Nacho, hoy enfermo pobre. Bienvenido yo. No se te nota la bola, la enfermedad, ¿che? ¿eh? No, a lo mejor debe ser porque antes de salir me, me colé un pepón enorme. Bien. ¿Eso? ¿Qué, qué ah, clase de pepón clavaste? No, no, uno, uno de esos, esos que, que te venden muy barato <risa> en la. En farmacia o en delivery. No, no, en, en, incluso en el kiosco. Todavía. Ah, está bien. bayern Foxy sí, Bayer Ropi ro Ropispirina Ropispirina <risa> <R> <risa> ro con, ah. con, con vino esencial para el dolor de garganta, la fiebre, la congestión un Ropi y con vino Para consumir la cara a Dios es esencial <risa> no. No, no es para tanto A veces en rocas después ¿Qué te trae hoy por sí, aquí? Realidad, ¿Qué vamos a hacer? Eh, bueno, esto es algo que ¿Qué pasó? Ah. No, no pasó nada. Ah, Se me contó ah, son eso, sí. Es que yo, bueno, la gente no sabe. Bueno, nada, hay algo que me atormenta. Eh, hay eh, algo que me atormenta y.. Y bueno, en algún momento estoy a tener que salir a la luz. Uy, no. Eh, es, algo, es algo bastante serio. Me da pero, pero bueno. Bueno, voy a, voy a hablar de mi iniciación. Está bien. y bueno Está bien. Igual eh, empieza gravemente porque mi iniciación fue con un hombre. ah Y lo Cali. quería lo tengo que contar. Bueno, dale, sí. contalo bueno nada entonces vine a hablar acerca de, de mi iniciación en el mundo del tecnopop en castellano claro así que así que bueno tuve una una <risa> la, estafaste, la estafaste Nacho. <risa> por un momento todos te miramos diciendo che, este y programa lo, lo, y lo grabamos miramos, y lo, lo vendemos nos próximo, vamos para arriba vos lo viste que yo te dije ¿viste? nos vamos para arriba es, es el astor Cusher de rosario nos <risa> hizo you're punk Qué la bueno, reentramos sí, eh, tengo... podríamos haber <risa> sido un problema de culto ahora no <risa> ay no bueno <risa> sí, <risa> es lo que tengo para ofrecer muy bien inventa algo, dale, algo así tu bueno tu cuenta contá como <risa> es eh, bueno, una época de mi vida en la cual yo estaba muy confundido y no sabía no sabía que era lo que quería no sabía bien lo que me gustaba uh -huh. y bueno nada, conocí a un muchacho ¿A quién? Uno, no muy lindo, pero de una manera, todo el mundo sabe que... Que toma mucho la suerte, <risa> Estoy, la enfermo. estoy sopa. enfermo. Bueno, claro. nada, era una época mía en la cual yo estaba confundido. Corría el año 2001, yo me inicié de grande. Como no, si fuera no. <risa> 1977. Corría el año 2001. Los <risa> pendejos de hoy. <risa> Sí, bueno, ¿Qué pasó? Y, y nada, y lo conocí a Leo Lo conocí a Leo que, que bueno, un viaje de ida me, me inició Me inició en, en, en, bueno, en, lo que yo creo que es el maravilloso mundo del tecnopop en castellano Y de ahí en más Y de ahí en más no paré no, pero... Después, seguido de Leo, onda, como que, nada Estuve como melancólico, así, acordándome de mis, primeras, mis primeros encuentros Así que... Nada, sí, si el Leo también participé en un trío. ¡A la mía. Sí, ¿Con sí. quién más? <ríe> no, no, no lo puedo mencionar, pero bueno, estuve, estuve, bueno, estuve involucrado con un trío que, la verdad, que me gustó mucho. Ahí ya había una chica, eh, empecé a escuchar entre ríos, así que, así que traje, traje para que si, no sé, si hay gente que todavía. No se sé, inició eso. Que gente que está sí. grande y tal. Gente que está confundida, a lo mejor. Está confundida, que, que no, no sabe, sabe para qué Leo, lado. Leo estuvo a punto de ser el próximo Miranda. Estuvo claro, ahí. A está, estamos hablando. De, ahí. Estamos hablando de que Miranda no existía en no ese sé, Claro, pero tuvo Estuvo un momento que eh, llegó ahí a, a golpear la puerta de donde era. Está Miranda. Claro. Estuvo, sí. estuvo porteando. <risa> estuvo, porteando estuvo porteando. Sí, porteando, sí totalmente. Y, Leo estuvo porteando a Miranda. Eh, bueno, si la sin, sí, sí. Tal, sí. listo. Patios sí. iniciamos con Leo a 3 pesos en no la orden. A 5 <risa> sí, pesos. A 5 pesos la cinco de pesos era 30 personas. Era, era muy bueno. Y Pero es que... porque Leo García no llegó a ser Miranda. Porque... ¿Por qué? Porque es porque, bueno. Porque, porque, porque, no, porque a los putos no los quiere nadie. Eso sí. <risa> Así terminó entonces, todo el la Entonces, conclusión. Un montón de gente se pudo iniciar con Leo a 5 pesos y no lo hizo. Era, era una buena oportunidad Bueno, así que si están confundidos Y si no saben qué es lo que les gusta Pueden empezar a probar a un muchacho como a leo una probadita de leo una proba, ustedes le dan una probada de leo y si no le gusta lo dejan claro. pero pero no hay que ser así como eso como esos rockeros que dicen y yo soy rockero toda mi vida pero ya no el, no yo el tecnopop ni no. lo pruebo claro rockero el que prueba el que tecnopop el tecno -pop y, que y no, no le gusta claro. bueno, me quedé pensando <ríe> en el trío que no, no lo pude adivinar el trío el trío entre ríos ah. dos hombres y una chica ah, está, está. Eh, bueno, yo elegí dos temas de los, de los, para mí, los más mejores discos, que en realidad, de Entre Ríos, yo puedo decir que es el único disco que sirve. Que hay dos, dos, hay dos. Litoral. Hay dos, y el primero y el otro, primer y segundo. Temporal y ay, Litoral. Ay, ay no le discuta al especialista no, ya no. No, el de los seis temas y el de los 10 temas es una cuestión de gusto sí. también Les estoy diciendo que el de los seis y el de los 10 temas bueno qué vamos a escuchar entonces a escuchar de leo garcía ah, eso, mejor primero. disco primero. también a mi gusto eh, primero leo primero leo porque claro. es el que me inició está bien fue el primero que estuvo ahí, el que estuvo ahí. <risa> eh, vamos a escuchar de leo de para mí el disco que es el más mejor que se <risa> llama mar el tema 4 que no sé cómo se llama porque el disco me lo copié Y bueno, yo no compro discos nuevos, porque soy pobre. Lo venían a 8 pesos en su momento. No, salía 20 pesos. No, pero en su momento venía 8 pesos en los Kiosk. Bueno, yo me compré a 5 pesos vital. Son, son re rata. <risa> yo no soy re rata, soy re pobre, piénsenlo así. Claro. Yo no compro ni siquiera discos originales que salen 8 pesos. Claro. Y está bien. Está bien. Bueno, vale, entonces, el tema 4. <risa> el tema 4 pero yo claro, de, de, de, de Mar, que es el mejor disco que está bien Yo creo que, que sería una mala entrada. O sea, onda como que como que si, si te entra el Leo García con el último disco, te entra Chueca. Bien. Onda, o sea, bien. Que, que, entre, que entre bien, que entre con amor, con mar, con mar. Y, y si quieren escuchar el disco que está bueno de Entre Ríos, escuchen Litoral y vamos a escuchar el tema 2 que se llama El Litoral que es re lindo, es uno de mis Qué temas rán. favoritos también ¿Y si me quieren llamar? Porque, porque voy a estar un rato acá porque estoy enfermo y ya que hice el viaje me voy a quedar por lo menos chequeando el mail en la computadora de la radio el teléfono de la radio es 411-8204 Ya lo saben Yo quiero saber quién se habrá iniciado con Nacho en algún momento pero... Si están confundidos, ahí tienen A lo mejor los ayuda a decidirse Medicina, respiración, medicina, que sale a la tarde, de cada día nuevo, pero me vuelvo, el coloco de tu amor y llego tarde a nuestro enamoramiento, pero me vuelvo, el coloco de tu amor y Con el cierro podría protegerme, infinito de futuros muertos, vértigo que sigue roto en mí podría protegerme. Medicina que salte a la tarde de cada día nuevo, pero me vuelvo el hueco loco de tu amor y se me tarde a nuestro enamoramiento, pero me vuelvo el hueco loco de tu amor y se tarde Zamora mięso. La producción de Yolki Palki se automedica. Una marea del plan sur, penalti, un río de ribotril.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 411 8204 el teléfono sigue estando nacho con nosotros Se así el que valga rojo mail el mail exacto así que pueden seguir por ahora el, el teléfono y el mail quedan exclusivos para la gente de las chicas que quieran hablar con nacho mientras tanto luciano nos va a hablar de quién voy, voy a, hoy. a hablar del steven del japonés no ¿por qué el steven Se, Spielberg en, en, en, eh, en cuanto a popularidad de ah, mucho bien. más talentoso y mucho más copado Vista que chiquitano, que algunos le querido. debe sonar, Algunos sí. no lo conocen simplemente como Kitano y otros muchos no lo conocen directamente. Mi director favorito. <risa> Mi director favorito sí. de cine japonés. Con ese te, también te puedes iniciar con un japonés. Ah, tenías que tenés que hacer un ciclo para, para iniciarse en el ciclo japonés. Está bien. Dale. Bueno, te tomo seguí, la nota. Con con <risa> sí. El pibe este que la eh, está juntando con Vale se ha vuelto popular de un tiempo hasta parte por tener algunas de las películas más exitosas y más representativas del cine oriental. ¿Cuál, por ejemplo? Satoichi. Si no te suena porque no entraste ni siquiera al videoclub. Flores de fuego. El, el verano de, de Satoichi, por ejemplo. Yo entro al en videoclub y tengo al lado de un póster de De, de, de, <risa> no de, de Jennifer De Aniston. Jennifer Aniston. <risa> Al lado está Satoichi. Claro. No, el, no está Satoichi. Satoichi. Y vos te bueno, y por... ¿Qué significa Satoichi? Satoichi? Es el nombre de un personaje. Pero ya oh, vamos a llegar a esa parte. Bien. Lo importante es que Vita chiquitano nació en el año 47. En el seno, de una familia muy pobre. En una región obrera del Japón. Tenía muchos hermanos. Todos los japoneses claro. siempre tienen Pero... esta historia. Comparten en común. O sea. Ningunos hijos de ricos, no sé por qué. ¿y que ¿de dónde sale? Si no hay pobre en Japón, que no rompan las bolas Sí, hay ah, qué, qué? ¿A qué le dicen? Pobre. en el año 47, salían de la. Te, terminaban de no, ponerle, ponerle dos bombas atómicas, obviamente que había lo de gente pobre, así como había gente con cáncer, deformidades y un montón de muertos pero mí, él no era pobre económicamente, esa gente que dice, ay pobre claro, <risa> <risa> <risa> eran campesinos, vivían dignamente, que es peor que son pobres <risa> sí. no, sí. sí. eh, bueno el tipo no terminó la escuela pero un rebelde y se metió a trabajar en un bar nocturno donde hacía cocteles, ascendía seguramente a las putas y andaba en el ascensor no, también el asunto. día que hizo el azar, que el cómico del club nocturno se enfermó, entonces Takeshi Kitano, lo tuvo que reemplazar. Y ahí viene una larga cadena de azares que marcan su carrera. Lo reemplaza como cómico y ese mismo año, 1972, conoce a otro cómico también por azar llamado Kiyoshi Kameko. Entre ellos... Empiezan a hacer un tipo de espectáculo que es estilo Masai, que es un tipo de improvisación cómica japonesa. La repegan y llegan a la televisión a finales de los 70, y principios de los 80. Comeco el cómico. Y le dicen los dos bits, Esa era la pareja de show De ahí viene eh, el sobrenombre bit Takeshi Kitano. Eran los dos beats. Eh, Takeshi Kitano y Kiyoshi Kameko. Eh, Trajo un programa cómico de estilo cha, -cha, -cha de allá. Un programa cómico de culto. ¿Cómo se llamaba? Sin chunchan, sin chunchan, sin pero bueno. Es eh, eh, eh, o sea, y interesante que en las películas de Kitano, es siempre más allá de la utilización del humor, siempre presente, uno lo ve con un personaje serio. Pero en ese momento no estaban acostumbrados a verlo con un personaje serio. Era una especie sí, de claro. afro japonés. Entonces su debut en el cine en el año 83, en la película Goodbye Mr. Lawrence. Es una película seria, pero toda la gente al ver a Kitana se empieza a cagar de la risa y algo que molestó uh. muchísimo a Quitana, no me puedes pegar de mi papel y recién en el 89 da su salto como director otra vez quiere hacer que en, el azarque, en la película Viol Violent Cop que él iba a protagonizar eh, su director original eh, Kenji Fokasaku, que se murió hace un par de años atrás y es recordado entre otras películas por dirigir batalla real la violentísima batalla real Un director veterano de película de acción. No puede cumplir con esa película, entonces Kitana tiene que reemplazarlo. Y ahí empieza su carrera como director. Es y que así, de la nada. El tipo era actor y de que no quería dirigir. Claro, exactamente. Por, y por eso su vida está regida japoneses. por los... La... Y obviamente, vos estás acostumbrado a las películas japonesas, sabés que están locos. Y ahí empieza su carrera, empieza a hacerse famoso por hacer estas películas mafiosas japonesas de género Yakuza, la mafia japonesa. Realiza a en Cobson, a Desde que yo vengo por todos los programas a explicar que la Yakuza y la mafia japonesa. ¿Y por qué Porque la gente no sabe hay que meterse en la cabeza de la gente que vos no ya sepan. lo aprendiste por ejemplo yo, yo, yo lo vos a los miércoles no toda la gente escucha el programa los miércoles tenés que pensar en el oyente ocasional, en el ¿no? el oyente, ah. claro eso ah. Introduce un caso un, un, una estética particular y propia que también ha hecho la escuchando el programa, que es de planos largos, pocas palabras, que es lo que lo tiene acostumbrado al cine japonés pero a diferencia del resto de los otros directores, Kitana mete dosis de violencia muy fuertes y cortantes en medio de esas escenas largas y sin palabras Bayon Loco de hecho es bastante seca y violenta ¿es la mejor el cop es una de las más representativas diría yo, tiene partes muy muy interesantes o sea, en cuanto a lo gráfico Eh, un policía intimidando a un ladrón la típica eh, de película yankee que para intimidar al ladrón para que confiese le meten dos o tres cachetadas bueno, acá un policía al ladrón le mete unas 30 cachetadas contadas en un plano fijo cámara, o sea, realmente <risa> violento eh, igualmente más allá de esas películas fiosas, también a incursionar en el drama con una película como escena frente al mar con protagonizada por un personaje que es un sordomudo surfista bromeaba quitando respecto a eso diciendo que la yakuza le había llamado y le había dicho indignada sino como es que hace una película y no aparecen los yakuzas y bromeaba diciendo que como todos los yakuzas pierden sus su, dos o tres de sus dedos en los ritos de iniciación para entrar a la mafia es muy raro que haya un yakuza que se dedica a hacer surfista en eh, el año 94 dije su primera comedia dedos de Gany. pie dedos de todas partes los yakuzas Porque eh, pasé sí, ser sí, los dedos sí, de, la se mano, de la mano. Se hizo, el el mano. A los humos los dedos del pie, perder el equilibrio, te sacan el dedo gordo y te caes de la tabla. No, un de, de es sí. Los dedos de la mano tienes que hacer así. Ah, la gente no lo vio. gente lo vio. Salí el enlace. El el elige su primera comedia en el año 94 y a poco de terminarla un día se pone muy, pero muy, pero muy borracho, agarra su ciclomotor, choca contra un poste de teléfono y casi se mata quiso el pibe Buda que no siguiera con vida, pero a, a, a, a consecuencia de, de ese accidente, su mitad del rostro queda paralizado, y por eso una de las razones por las que Kitano nunca se ríe en sus películas, porque realmente tiene la mitad de la cara que no puede mover. Y eso también ha llevado a que algunos digan que es como una especie de Buster Keaton japonés, digamos, esta cuestión de generar humor a partir de una completa carencia de, de gesticulación y.. y... Y un tipo que realmente tipo pone expresiva. cara de nada. Cara de nada en todas sus películas. Cara de póker. Cara de nada. La cara tiene. de póker, exactamente. Su conservación va allá con Flores de Fuego, película que gana la, la, la, el Oso de Oro en el Festival de Berlín. Sí. Y bueno, su última película, Satoichi, una de las más interesantes, toma un personaje muy popular de Japón. O sea, esto vale aclararlo. Satoichi es un samurái ciego. Que ya tiene como 60 películas, 60 versiones. O sea, esto es una nueva versión, un personaje muy poco. Como si hicieran 60 películas del zorro, una cosa así. O de Paturucito. Pero con Satoichi. Claro. La sangre es digital en esta nueva película. Y tiene un componente musical muy interesante y que contrasta con otras eh, escenas de karate y de lucha. Satoichi está a White Level en DVD así como un pack que trae Violent Cop, Boiling Point y Sonatín un pack de ED que se llama algo así como cine mafioso japonés algo rincaníos onda que si los vecinos de mi barrio van al video club y sacan eso un <risas> la noche y dicen ah, había una de mafioso se clavan con una película con de cinco minutos, que parpadear ya es acción, eh, Pero bueno, esas películas están eh, disponibles en DVD y gran parte de su filmografía también está en la red. Muy interesante, acérquense al cine de Kitana y conozcan a, sí. a sí. los que tienen Si vos lo decís... Vamos a creerte. Eh, es muy interesante. Y bueno, y vamos con unos vecinos de Japón, Australia. Oh, no. Wolf Mother, una banda australiana haciendo White Unicorn, Unicornio Blanco, y enseguida nos vamos. que los novios cumplan tanto como los chongos -palky, lindas ideas para un mañana mejor rápido nos vamos, para para termina todo eh, eh, el micro de Billy Ahora, soy <risa> no, Billy, te no. voy a contar las cosas que me pasan, las cosas que siento porque soy Billy y aquí no miento micro <risa> ¿Pueden de, llamar, Billy. ¿pueden ¿pueden llamar ¿pueden de Billy puede llamar al celular de Billy porque va para el nuevo Puedes llamarlo su celular. Ma Ay, mañana, no. mañana, mañana voy a pasar a eh, la oreja de, de Bangkok. Bueno, no, y, pero eso y, no. Y, y... No, para el plan para el mini fin de semana. Que arranca jueves y viernes el mini fin de semana programa para el jueves rápido, suba Ahí está? Está. Nacho. Ah, bueno, a casa Ahí encantada casa encantada, Güem y Rodríguez como siempre van a pasar la peli de Padre de Familia está muy buena, veanla, está genial ¿a qué hora arranca eso? Eh, la, hora, la película, a la 21 pizza y la película arranca a las 23 entonces no la miren una mierda y... escuchen yo y después se van a la fiesta -Nacho, -Nacho, Nacho es un cachado Pone música tipo a una y media Impuso de la mañana. Es pingachado. Espum, espum, espum, Pero vayan a ver la peli que debe estar genial. Puedo contar tincho ¿Y, que... y el viernes, no, espera. Y el viernes vayan uh -oh. a ver Ubu Rey de la compañía teatral, uh -huh. la vaca profana. Este viernes, viernes 12 de mayo a las 11 de la Para noche. en dónde Invisible Galpón, Francia 1750, 11 de la noche. La última función en Sudamérica. No, en Argentina. Con el nuevo Darío Grandinetti y Rosarino. Uy, ¿quién es? Eh, Guillermo Peñal, sí, porque, <risa> pelado. Bueno, listo. Nos ya, vamos. Está. ya está. ¿Sabías que Billy iba a ver la deja de Bandot a Newell? Sí, y no ¿Sabías? me cabe ninguna duda. Eso Y encima de esa cancha. Y la Billy, la cancha de Nivel. De pe pe no, pecho no, no, frío. No, no, no, perdiste, ¿no? perdiste, perdiste todo. Si no, te, respeto. Si no tengo nada. Nos vamos. El disco nuevo Perjan, Perjan, se llama Perjan, me es y nos encontramos mañana. Adiós. Chao. American